Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eduardo Nachman declaró en el juicio que investiga la desaparición de su padre Gregorio ocurrida el 19 de junio de 1976 en Mar del Plata. Eduardo dijo que su testimonio fue fuerte y contundente.